Ay, sí, ¿a qué lo reconoces, eh? Sí, cuando suena algo pampeño, bien pampeño, como solemos compartir en Radiocracia... Lo reconoces, o te empieza a recorrer una sensación medio extraña, familiar, por supuesto, y es justamente, justamente, es testa lo que está sonando, un sonido acabado, santarroseño, si se quiere, y que además está bien, bien asentado ya, porque... Esta esta bandita santarroseña, en algún momento bandita, este Power Trio santarroseño está cumpliendo 10 años y para hablar de la torta, de la vela y de la fiesta y del festejo, estamos en contacto ya con Fran de Pian. ¿Cómo te va Fran? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí señora, dijo. Estaba hablando con el cura párroco. Fran, ¿cómo, ¿cómo se preparan para esta noche, para la fiestita de testa? Diez años, viejo, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, y un parpadeo, fuimos a comprar la piñata. Muy bien, muy bien. Que no falte nada. Y sobre todo para que uno se pueda hacer un poco el payaso. Pero realmente, ¿fue un parpadeo, Fran, diez años? y Un, un parpadeo, pero viste eso cuando te, medio te sacas la lagaña, viste y ahí ya cuando te levantaste decí, oh, mirá, mirá, me, tuvimos un rato largo viste muy bien, muy bien es cierto que a, allá por el 2008 tenían eh, ciertas expectativas ciertos apetitos sí. ciertos sonidos flexibilidad, sonido. ¿Eh? flexibilidad sí. los análisis bien ah, claro, el, el, la urea estaba bien el, el, el, <risa> el colesterol No, pero digo, ¿qué pasó con ese sonido, con, ese, con esos apetitos y con esas expectativas de cuando empezó a rodar este, Testa? Bueno, eh, cuando... cuando este, era... A ver, era la, la, la, la idea de juntarse a Soca... A Fa un sonido de, de, de componer digamos este, los, a los tres siempre nos, nos gustó más esa esa faceta musical de, de agarrar una idea y bajo los, los cánones de cada uno y los pensamientos de cada uno ver hacia hacia dónde llevaba y, y bueno en, en ese momento era un tirar para adelante hacer música y en el, y en el medio te empezás a percatar de que eso funciona y eso te, te bueno saber que el pasarlo más a, en el largo plazo, cómo será que estamos acá todavía, ¿no? Digamos, de esos primeros ensayos donde, bueno, hay que, vamos a tocar, vamos a tocar, y después con el tiempo se, se termina armando toda una cuestión alrededor que, que, nada, que está buenísimo que pase porque es, es, es, es jodido encontrar esa, ¿viste?, esa, esa sincronía entre varias personas para un proyecto. Pero bueno, además se dio y se dio bien, de, tuvieron un reflejo de ello en cada evento en el que participaron, se hicieron una banda de los circuitos porteños, digamos, durante, durante mucho tiempo, eh, consiguieron grabar, han tocado, con, han, han tocado en todos lados con de todo tipo de gente y de compañía. Franco, ¿qué, ¿qué es lo que esperan ahora después de que ya, digamos, este, tenés la sensación ahora de que como... No digamos grande ni viejo, pero que tenés este, carretera, digamos, ya recorrida. ¿Y cuál es la sensación para lo que viene, Franco? Mira, la, la, la sensación es, es algo lindo porque también a veces hay muchas cosas eh, que, que parecen demasiado lejanas y que parecen como muy muy complicadas, pero la realidad es que hay que, o sea, como que nunca hay que, nunca hay que aflojarle, viste, siempre hay que seguir este insistiendo, moviéndole, no, no, no aflojar en el amor y en la, en la dedicación a en en un proyecto, porque te te, te percatás, eh, hay algo que viene a decirte que, que, que está bien, o sea, que va, que va por un camino. ¿viste? Y bueno, nosotros queremos seguir con esa, queremos con, esa de, de, de tomar esta fecha, de hacer, este, de hacer este recital y después seguir viendo qué, qué es lo que se viene a futuro. Nosotros ahora tenemos un poco la el tema de, de, de estar un poco distanciados eh, geográficamente, pero igual obviamente siempre estamos este, levantando el teléfono y las computadoras como para ir laburando cositas nuevas también. Muy bien, activando en ese sentido de, de que no decaiga la producción y preparados entonces para cualquier piso que se vaya presentando debajo de la suela de ustedes. ¿Qué va a ser esta noche en el Black Bar, Franco? Bueno, lo que vamos a hacer de la noche va a ser un, un clásico recital testero, digamos, nosotros tres, eh, con todo, a ver, canciones que, que tenemos, que fuimos recuperando tanto la de los discos que tenemos así eh, que hace mucho tiempo que no tocábamos o sea lo que está bueno cuando ya tenés varias canciones es que realmente podés pensarlo como, como playlist viste bueno ¿qué, qué queremos decir con, con una lista de temas o sea no, no es que justamente agarraste todos tus temas y los pusiste en una lista sino que ya podés elegir así que este lo que es decís... Ahí se entrecorta un poco desde hoy, que venía zafando la comunicación. Se entrecorta ay, un poco, ay, Fran, pero te escuchamos. La, un, arman un playlist y, y tienen la posibilidad de elegir. Y, y claro. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que se muestra? ¿O qué es la, ¿Cuál es la pretensión con este playlist? ¿O lo que vas a poder escuchar si te acercás al Black Bar hoy? Mira, en primera instancia vamos a hacer, vamos a hacer dos salidas. Ahí se, se sigue entrecortando. Se me mueve Frank para allá y se lleva la señal el viento. El viento, sí. Pero, que, pero parece que iba para el lado de... No sé, parece que iba para el lado de Toay. Pero bueno, no, me, me ha engañado el viento. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer son dos salidas. Eh, más o menos de unos ocho temitas cada día. Una, eh, la primera es un poquito más, más tranquila. Más, este, eh, nuestra faceta más tranca expediente. Y la segunda tanda va a ser este, rock, dale, eh, a la lejos, fuerte y alto. Muy bien, muy bien. A pesar del, del entrecortado de la comunicación, se siente que va a haber potencia, entonces esta noche en la primera parte va a ser como para compartir y, y capaz que hasta se puede charlar mientras se los escucha. Franco, la verdad es que lo seguimos, siempre compartimos, siempre que hay una posibilidad le estamos dando una vuelta de manija a nuestras bandas, a las bandas locales, a la banda del barrio. Y bueno, Testa es una banda tan nuestra como algunos se pudo haber sentido ...propietario de ese sonido, en algún momento han pasado por muchos escenarios, Franco. Este, la verdad es que esperamos que esta noche, a partir de las 23, es... Exactamente. Muy bien. A partir de las 23, esté lo que tiene que estar ahí de público, digo, que la respuesta sea la que merece... Testa y por supuesto vamos a seguir festejándolos porque, como escuchábamos al principio, por ejemplo, Sombra de Toro, son cosas que podemos ir eh, revisando y que podemos volver a escuchar en Spotify, inclusive. Este, así que, bueno, el sentimiento que Hermesero está con testa esta noche, Franco, te agradecemos este rato, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, aguante la carmes, este, y, bueno, y, y, y gracias también por, por darle espacio sí. al, al sonidero pampeano que siempre tiene algo para decir más que interesante y eso también es algo que en 10 años no ha, no ha cambiado nada y nos, y nos encanta que siga así y que siga trayendo más y mejores cosas. Definitivamente, Franco, que siga alimentándonos y que siga alimentándose. Un abrazo y éxitos estos en mucha merde para esta noche, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí estábamos hablando con Franco de Pian, de Testa, que toca esta noche para festejar 10 añetes. Papá, mamá, tía.